Muy buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué novedades hay? A ver, ¿qué tienes para contar? Bueno, tenemos varias este, varios varias novedades, varios este, temas eh, que se han agregado en los últimos días. Eh, por ejemplo, el Banco Central del Uruguay publicó en los últimos días eh, las expectativas económicas, la, la encuesta de expectativas económicas que hace a varios agentes económicos de plaza, de, de peso, ¿verdad?, bancos, fondos, algunos este analistas económicos y eh, trae básicamente tres novedades si es que se le puede llamar este novedades eh, estima por ejemplo que la inflación para este año va a estar en el torno del 7% concretamente 7,1% estima también que el dólar al, al cierre de este año eh, la encuesta Eh, va a andar en 45 con 28 eh, y un poquito más por encima de lo que está se encuentra hoy en interbancario y quizá el dato que más llama la atención de todos eh, los que se publican ahí es que eh, en este último esta última encuesta los agentes económicos de nuestro país están estimando que para este año 2021 el producto va a crecer un 2,63 por ciento a priori la cifra parece muy buena el problema es que hace un mes la estimación eran 2,92 o sea Eh, bajó 0,3 puntos en los últimos 30 días y esta tendencia eh, ha, ha sido la que ha existido desde el principio de año, o sea, lejos de aquel 3 y medio, 4% que se estimaba hasta 4 y medio% que se estimaba al cierre del año pasado. Bueno, a medida que se eh, comienzan a procesarse los meses y los informes de los distintos meses ...del Producto Interno Bruto... ...las estimaciones van a la baja... ...constantemente hemos estado descendiendo... ...repito, el último dato... ...es 2,63% de crecimiento... ...del Producto Interno Bruto... ...obviamente es una cifra positiva... ...mejor que la negativa... ...pero cada vez está siendo menos positiva... ...y eso es lo alarmante... Eh, ...el otro informe interesante... ...que hubo también... ...por parte del Banco Central... ...es con respecto al sistema financiero... ...el sistema bancario... ...y coincide con que en estos días ah, se ha publicado en Estados Unidos los resultados de los principales bancos de Estados Unidos, que a la postre son los bancos más importantes a nivel mundial, los resultados trimestrales, el primer trimestre del año 21, y las expectativas que tienen para futuro estos bancos. Concretamente, yo siempre me concentro en los cuatro más importantes, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo. Todos ellos han dado una ganancia por acción sensiblemente superior a las que tuvieron en el mismo trimestre del año pasado, el primer trimestre de coronavirus, de pandemia. Por ejemplo, JP Morgan reportó 4 dólares y medio de ganancia por acción cuando el primer trimestre del año pasado fue menos de un dólar, 0.78. O sea, más de cuatro veces, casi cinco veces, lo que ganó el año pasado. Lo mismo ocurre con otros, quizás un poquito menos. Caso de Banco of America, por ejemplo, reportó 0.86 dólares Eh, ...de ganancia por acción... ...el año pasado había sido la mitad... ...0,40... ...City Group 3 con ses62 ...el triple del año pasado 1,05... ...West Pargo Corporation 1,05... ...contra prácticamente nada... ...0,01 el año pasado... ...cuando uno revisa un poco... ...los discursos de sus presidentes... ...y su directorio... ...encuentra que hay una gran euforia... ...en el nivel... Eh, ...a nivel de las finanzas... ...el sector financiero de Estados Unidos... ...dan por terminada la pandemia... ...ya en la segunda mitad de este año para los países en los cuales ellos eh, trabajan fuertemente y esperan un crecimiento económico fuerte en la segunda mitad de este año y para el año 2022. El propio presidente eh, daimond de JP Morgan habla de la opulencia que se viene a partir del próximo año. Un poco esto contrasta con los datos nuestros y también con el dato que no fue menor que... El informe publicó el Banco Central en estos días sobre la situación financiera de los bancos en nuestro país, concretamente dice que el sistema financiero doméstico, habla de Uruguay, es estable, pero agrega en condiciones de procesar los riesgos que han generado eh, en la pandemia. O sea, lo que está diciendo es, tenemos espalda, está es estable la situación, pero estamos lejos de lo que está pasando en Estados Unidos con esta euforia pre- Eh, recuperación económica el, el procesamiento de los riesgos de lo que está hablando el Banco Central es que el sistema bancario uruguayo va a comenzar a tragar el remedio el jarabe en los próximos informes cuando en Estados Unidos lo que esto se hizo ya el año pasado y por consiguiente eso van a ser todas buenas noticias bueno acá tendremos todavía alguna mala noticia en los próximos meses. Finalmente, a partir de los últimos datos, podemos ver este un, la evolución del dólar y las expectativas que mencionábamos recién. ¿Cómo ha evolucionado la competitividad de nuestro país con la región? Esto lo hacemos habitualmente. Bueno, ha llegado el momento de hacerlo a, a esta altura del año. Y tenemos que el Uruguay se ha vuelto bastante más caro con respecto a Brasil. Curiosamente, se ha eh, abaratado con respecto a Argentina. Esto es fruto de que Argentina... La variación de precios es muy alta, la inflación en Argentina ronda el 42,7% anual, en nuestro país es bastante menos, 8,34 es el último dato, y si uno hace un poco las expectativas, las perspectivas de aquí hasta fin de año, vamos a encontrarnos que con Argentina vamos a estar alrededor de un 11% más barato con respecto al año pasado, pero con Brasil vamos a estar un 20% más caro que el año pasado. O sea, somos más barato con Argentina, vamos a ser más caro con Brasil, con respecto al pedido 31 de marzo, que fue donde podemos decir que eh, comenzó la pandemia. Popurri de Noticias Económicas, Jorge, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Eh, Mauro, aprovecho a comentarte algo, eh, sí. no deja de llamarme la atención la cantidad de, de propuestas de, de, y ofrecimientos de los bancos y de las financieras eh, de préstamos en moneda nacional, que llegan todos los días a nuestros mm. celulares, ¿verdad? A mí me, sí. me, tiene, me tiene asombrado este la, la insistencia inclusive de que una misma propuesta te llegue todos los días durante este varias jornadas. Sí. Mm -hmm. sí. Pero pero me extraña mucho el, el nivel de, de interés que cobran, ¿no? Eh, por lo alto dices tú. Por lo alto ayer, ayer me llegó una oferta de 40.000 pesos a pagar en 20 eh, en 20 cuotas y terminaba pagando 63.000 pesos. Mm, o sea, sí. más del mm. 50% de interés. En, en, en un año y medio sí, eh, un poco, ¿qué, qué, sí. ¿cuál, qué, qué coherencia tiene tienen ese, ese cobro de interés hay más o menos una hay una eh, un, un promedio que manejen los bancos de común acuerdo eh, no estamos pisando al límite de la usura ¿Cómo es eso cómo se regula eso Sí hay, hay una ley de usura efectivamente Eh, eh las tasas este no pueden supo, su, eh, superar ese, ese esa tasa de usura, ¿verdad? Este, y sí, Jorge, eh, por un lado tenemos una enorme oferta, como tú bien dices, hay liquidez en el mercado para colocar, pero realmente las instituciones financieras están haciéndose la ganancia con la con el diferencial de tasas. Otro tanto tenemos en las tarjetas de crédito. Si uno mira las tasas de pago de cuotas en tarjetas de crédito, No los pagos habituales, cuando dice de, de, de, lo mismo paga el contado que en 12 cuotas. Cuando uno paga el mínimo y empieza a pedirle prestado a la tarjeta de crédito, las tasas son eh, muy elevadas sí, en algunos claro, casos. Claro. Me quedan mis dudas si no están en el borde de la usura, como dices tú. Uh -huh. este Eso hace un poco al negocio que están este, en el que están entrando la, las instituciones financieras. O sea, tienen liquidez, pero... Están cobrando mucho, creo yo, a propósito de del, del endeudamiento que tiene hoy en día los distintos agentes económicos. Creo que están este trabajando un poco sobre esa base. Es mi, mi impresión, verdad no tengo el dato como para poder asegurarlo un 100%. Bien, eh, en, un, en un próximo encuentro podemos hablar justamente de cuál es la regulación que hay en ese tema. Bueno, cómo es Jorge, podemos ¿Sí? trabajar ese tema. ¿Cómo de sí, cómo no. Bárbaro, sí. te agradezco mucho Mauro. Bueno, muy buena semana para todos Jorge. Igual para ti, chao chau Fre frecuencia abierta